Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Vázquez de Ara, originario de la comunidad Bajoc, adherente a la otra campaña. Me, me encuentro aquí recluido.、Eh, fui detenido el 26 de septiembre de、eh, 2011, donde fui señalado por ciertas personas:、eh, que es Manuel Jiménez Moreno, Miguel Ruiz Hernández, Juan Álvaro Moreno Jesús Ruiz este, Hernández. Manuel de Ara Manuel de Ara de Gómez. Entonces este, me señalaron y fui, fui detenido por la policía preventiva,、eh, fui torturado, fui obligado a, a declarar y a firmar un, una averiguación previa por varios delitos: que es asaltos carreteros. Me montaron un, un asalto carretero donde yo fui obligado cuando estaba vendado mis ojos. Me hicieron muchas cosas, entonces yo estoy sufriendo nada más porque soy integrante de la otra campaña. Mi cargo es policía comunitaria de la otra campaña, y, y de aquí estoy sufriendo por la injusticia que me prefabricaron. y Estoy preso injustamente aquí en el Cerezo, en o c o c i n y le agradezco. A todos los compañeros que le interesa mi situación, que me están apoyando, que, me están, que se están interesando d e mi caso, y espero que este, este mensaje se difunda y, y que es por mi propia、eh, pronta liberación que estoy solicitando, compañero. Y le agradezco a todos los compas, y ánimo y échenle ganas. Y gracias, c o m p a ñ